Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crac 105.0 de la FM. También un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Radio Universitaria Anahuac Mayab de la ciudad de Mérida, Yucatán, México y hoy vamos a hacer un programa vamos a decir, un poco extraño, porque por causas ajenas a mi voluntad, el último programa no lo pude hacer y este no lo pude preparar entonces, eh, tengo algunos programas enlatados, que nunca se subieron al podcast de, de la web de Radio Crash, y hoy vamos a poner uno que es el 9 de octubre del año 1900 Dios mío, 1900, 1900 del 2000, del 2013 bueno, os voy a presentar la primera canción, y el resto que vais a escuchar es lo que se emitió en aquel momento, entonces a escuchar alguna cosa como ejemplo anuncia la lotería que lógicamente no porque se refiere a la lotería de navidad bueno, vamos a empezar con con los antifaces un grupo catalán que tiene muy poca biografía solo tiene un par de eps eh, publicados por belter y que entran en un recopilatorio que se llama Scanning sound que es música española de los años 60 y 70 con influencias de música jamaicana en este caso de ska vamos a empezar con el primer tema chico bombón Co bom bom que jamás tu que para mí lo quiero mi chico bonbon, pues quitas tus besos, también dulces son mi chico bom Me querrás siempre, nunca pensar en nunca nunca nunca, nunca mi amor. oh mi chico oh, oh. te llamas y mi corazón, me quieres dulcemente. te quiero Tanún tan mi amor, oh, mi chico bombón, te mi corazón. Me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Tú serás mi chico bombón. Claro que es una versión Muy conocida de la canción My Boy Lollipop Bueno, que ya escuchamos varias varias versiones De Ann Buster y de Bad Manners De esta canción Bueno, vamos a seguir con los antifaces Y vamos a poner el tema Dulce Guillermo Bueno, es una versión del tema Sweet William De Millie Small Siempre tratamos un poco Dulce Guillermo Te llamo así seni escucho junto a mí, tu dulce voz. Yo soy la rosa, o el claro sol. Si así me besas tú, mi dulce amor serás. Oh, te necesito yo.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 A dejar por el momento este, este LP Scanning Sound de Vampy Soul Bueno, vamos a seguir con También de Vampy Soul eh, Sensacional Soul volumen 2 Y la canción es Bellas ilusiones, el conjunto de Una banda catalana que solo tiene un single Del año 1971 Como os decía anteriormente, este tipo de grupos De los años 60 y 70 La documentación que existen es muy difícil A veces me vuelvo completamente loco Y la información que trae en el cuadernillo interior De estos magníficos LPs La verdad es que pone muy poco Lo que estoy diciendo aquí Vamos a escuchar la canción ahora mismo Işılakul del cielo, ışılakul del cielo, es el calor del sol, es el calor del sol, son los secos alegres, son los secos alegres, de una bella canción, de una bella canción. Estas son las velas ilusiones, estas son las velas visione sta sola La lluvia, viento, la lluvia y el viento Los almendros en flor, almendros en flor llega, la llega la primavera Y también el amor, y también el amor. Estas son las se a poner un poquito de rock and roll con The Jottix, esa banda británica que se paseó por España en el año 66 al 67. Vamos a poner este EP de de fundador. La canción es Sweet Little Rock and Roll. Bueno, hay que dejar claro una cosa, este este grupo como ya que los pusimos, bueno, yo lo puse varias veces. Que tiene su historia, yo recomiendo que lo miréis por, por internet, en, en Youtube Que alguien colgó, ya lo dije alguna vez, ya alguien colgó Pues como, en, me parece que es un pueblo de la mancha Está gente tocando y está el periodista Preguntando a la gente, ¿qué tal les parece? Y dicen que son fantásticos, fantásticos Bueno, vamos a poner la, esta canción Y voy a dejar la cuña al final Porque como hoy vamos a poner muchos muchos temas de, de fundador Que yo creo que son esos discos que han pasado un poco a A su coincidente colectivo de... De, de este país porque Pongo esa cancioncilla y todo el mundo la conozca Aunque no haya nacido No nació para aquella época Pues todo el mundo conoce esa, esas tonadillas de fundador La cuña de fundador. Redondo es el disco sorpresa de fundador. Redondos todos los premios de fundador. Redondo es el placer del que bebe fundador. Redondo es el sabor que está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador todo un clásico de los años 60, a más que las cuñas fueron cambiando según la época, ¿no? Entonces que una, una época era una cosa, no en la otra, etcétera. Bueno, voy a poner ahora otro disco fundador. Este es más anterior año 1962 y se llama Éxitos americanos de actualidad. La particularidad de estos primeros discos fundador es que la cuña publicitaria estaba en la mitad del disco, no al final como os acabo de poner. Bueno, vamos a poner el tema Cres of the of the Love Cliff of Love, una canción popularizada en 1960 por Johnny Persson Esta versión es de Bill Apple Fundador está como nunca porque Bueno, me saltó rato. la, la coña de fundador está como nunca Está como nunca Está como nunca Fundador baby, Rock, The Criddle of Love well, Rock, rock baby back, back, baby Skip the free In the cradle of love Well, rock a baby In the guitar When the wind blows Rock the rock of our baby Como veríais se me escapó la cuña como os decía anteriormente está en la mitad del disco justo de ponerlo en mi cuenta y salto bueno igual así escucháis que es un poco el recuerdo que tiene muchísima gente en España de aquellas cuñas de, de fundador bueno ahora vamos a volver a, a Scunny Sound y vamos con los Blues España y sus Caja Maicano hay que decir este grupo que estuve mirando por internet que a veces estos, estos grupos tienen la cosa de que un, un familiar o que estuvo su padre o su madre en un grupo de estos lo por internet pues encontré una página que se habían las fotos este grupo cuando hicieron su gira en Finlandia estuvieron cuatro años si fueron del 69 al 73 en Finlandia increíble había que verlos De Jamaica vengo yo, cruzando el inmenso mar. Yo soy el baile popular de mi país, y España vengo desde allí. Aquí muy pronto bailarás, <tose> el ritmo que se llama Scar. Hay alegría en su compás, serás feliz, con tu pareja bailará. Podrás bailar, podrás gritar. Escap, escap, escap, escap. Escap, escap, escap, escap. Esca, esca, esca, esca. Podrás sentir el palpitar. Escap, escap, escap, escap. De mi Jamaica tropical. Escap, escap, escap, escap. Cruzando el inmenso mar. Yo, yo, yo, yo. Desde allí lejos vendo yo. Yo, yo, yo, yo. Yo soy el baile popular de mi país. Aquí llegué y no me voy. Mar, desde allí lejos vendo yo, yo soy el baile popular de mi país, aquí llegué y no me voy. Ahora vamos a seguir con los Telestar, un conjunto mallorquín que va de 1964 a 1970. Esta canción que os voy a poner, qué familia tan original, ya la pusimos una versión de los Joys. La verdad que tengo que reconocer que esta versión de los Telestar es mucho mejor, aunque los Joys sean de Gijón. ¡Vamos para allá! <música> Vianu na plantación mamá papá tres hijos y un abuelo La buena mamá se sabía genial todas las cosas solución encontrar si la leña faltó y no había carbón reía los huevos sobre el televisor oh, la, la Qué familia a ser un chico yey yeah, yey yeah. Oh, la la que familia más original Oh, la la que familia más original Oh, la la Bueno, la canción vamos, que se te, se te mete dentro Bueno, vamos a repetir una canción que os puse en un bacanal anterior Primero, donde puse yo este este LP del Sol volumen 2 Hegel de Ozzy Es que me parece un temazo tan bueno que lo tengo que repetir lo Tengo que repetirlo porque me encanta Vas a escucharlo yo mismo it, right? me Jackie Wiltson. Big on John Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk about Tim and make me feel good while I start walking for you, baby. Here we go now. Vaya tema, pues se me encanta. La verdad que escucho mucho en casa. Bueno, vamos a seguir ahora con los bohemios, un grupo mayor clean que de corta duración, va del año 1965 a 1968. Voy a poner un de un disco fundador. No os voy a poner la cuña. No os lo voy a poner, pues vamos a acabar todos completamente borrachos hoy. Del año ese disco fundador es del año 1967 es una muy buena versión del tema respectable de The Sleep Brothers. Tan formal, qué chica formal, qué formal, seria y nada superficial. Qué chica tan formal, Jamás la vi por la da todos formal, se besar. de salir. alla bicicletta nel momento che la esidente que más de rodillas te conmigo ...tengo que decir que los Pagafantas... tiene una versión un poco más porno de, de, esta, de esta canción... ...figuraos lo que podría decir... ...bueno vamos con... ...con de nuevo... ...con Escena del Sol volumen 2... Y ...empezamos con Joey Coran Grob... ...y su tema Darkens... ...un grupo de otros de estos que tampoco sé nada... ...además fíjate cómo será la cosa... ...fijaos que aquí en el, en el cuadernillo interior... Llama llama al, al señor que compra el disco Que si sabe algo del grupo Que lo informen, que manden a la discográfica Información sobre este grupo Bueno, voy a poner la canción Darkens Que es grabada en el año 1968 <risa> seguir con otro otro grupo también como os decía antes de esos que no se sabe absolutamente nada Pile Beat y la canción Ritmo Pile del disco del año 1982 también es un tema instrumental los ¿eh? es que os voy a poner ahora de este Sesación en Sol volumen 2. Peter Solo y tan solo porque no encontré nada de él. Lo único que era de padre alemán y madre eh, y madre española. Tiene una versión, que la verdad que está bastante bien, del año 1965 de Belter del famoso tema Boom Boom Boom de John Lee Hooker. Vais a flipar con este tema, ya veréis. El final Desde que te vi, mi vida te entregué. Y siento en mi alrededor. Bom bom bom bom. Bom bom bom bom. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Él dice ti tienes todo lo que se puede soñar. Y me pregunto cómo the power of conquista come on and check check on a baby come on and check check on a baby come on and check check on a baby come on and check shake it check on a baby come on and check shake Shake, shake a baby Come on and shake, shake, shake Shake and a baby Come on and shake You're my love beh tanto temperament, beha serena se que solo ves a tuyo beha lo que es bom yeah yeah yeah yeah Dame, por favor no esperes más todo tu solo veréis que bueno la versión la verdad es que no está nada mal eh nada mal bueno vamos con los talismanes que son un grupo de un solo single grabado en el año 1967 por sesión récord en la cara estaba el tema salto a la comba aparece es algo bueno según lo que dice la funda la funda esta que os digo que donde está toda la información de todos los grupos dice bochornoso o sea bochornoso y bueno que dicen que seguramente estarían fueron presionados para la por la discográfica para hacer eso ¿no? bueno el tema que escucharemos es la cara B una versión de eh, la canción de Bussegger and, and the last heart veces in the side story que grabaron el año 1967 esto ya es otra cosa que lo de saltar la comba <música> Pussy lovers say I've got to go seguir con los cinco diablos una baranda gerundense que va del año 1965 a 1970 siendo muy populares en toda especialmente en la zona en la costa brava que es donde ellos solían tocar y van a grabar cuatro singles del año 1967 de belter escucharemos el tema fuego ya sabéis que tardamos siempre un poco aquí en Bacanal canal porque estos es disco vinilo puro que la letra o estaba diciendo la letra la verdad que no es que sea una gran cosa está de fuego bueno Alex y los Fiendes un grupo de Barcelona que evoluciona del pop melódico de influencias francesas italianas a música más rockera vamos a escuchar una versión que hacen de los 4 tops y la canción es mejor como esta de la canción del año es del año 1967 la conocéis todos que yo creo que es muy buena versión la que hace ese grupo Alex y los Findes bueno recuerdo que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y ya sabéis que podéis comprar la lotería en Movies Bar en la calle Santa Elena el bar 470 en la Plaza de márquez y la, en la Corrada bar la Corrada en la Plaza la Corrada encima de Villas yo creo que son todos varios bastante conocidos y así comprando la lotería nos ayudáis aquí a seguir mantenernos económicamente en, en las ondas bueno, ahora vamos a seguir con otro disco sorpresa fundador y vamos con Tony Rowland single del año 1972 voy a poner la canción Mick and Honey she took my hand and she I never did try to tell The girl just got them by a thrill Now, sittin' all by myself And it tells me a part The milk and the honey should it blow When I was kissing my baby No reason to cry, damn The world just stood out a bad feeling Now I'm all by myself and it tells me apart get no rest, though no, I have tried my best, I still see you. Vamos a seguir con discos sorpresa fundador Esta vez vamos con Claude Corprin acompañado por los indonesios Bueno, esta es una, una artista francesa Y un grupo español, los indonesios Que hacían muchas versiones Vamos a poner acá su canción 40 grados a la sombra Que esta es de la banda original de una, de una película Que era de esas de... Bueno, está dirigido por Antonio Zores De los años 67 O sea que figurados que puede haber no, Lógicamente Ben no se va a hablar <ríe> Son suecas... Eh, no típico, me queda la suya, que no me la follio, etcétera, lo de siempre. Y bueno, la canción esta yo creo que tiene tiene su cosa, escucharla misma libre es que está está muy bien. 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra. tiene ese nombre llega de su la morita todotra 40 grados se a otra 40 40 40 40 muy ye -ye esta de... 40 grados a la sombra, esa película de Mariano Ozores del año 1967 Bueno, vamos a Operación Sol, de Francisco Heredero Y bueno, otro de esos tipos Como te decía anteriormente, que no me pone nada Aquí en el cuadernillo interior, estuve buscando por internet Y la a poner la canción Y yo me acuerdo que el grupo 15, que era un grupo de Mallorca Pusimos una canción que se llama Operación Sol también, pero es diferente canción A escucharla ahora mismo mohamaikano de lejos ha llegado en la tierra más soleada quemada en jamaika se llama las sumerges y sobre las olas Baila también, skas, skas, skas, baila también, bailalo también. Bueno, como veríais es la misma versión que la de Grupo 15. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más la versión en que el grupo 15 que esta. Bueno, ahora voy ya para terminar este este caótico bacanal musical que habíamos hemos puesto absolutamente de todo de aquella época, los años 60 y 70. Vamos a poner un tema de Sótics, una versión que hacen de un tema de los Kings, un hombre respetable. Con esto me despido de todos vosotros. Os deseo una buena semana y que aguante un poquitín el buen tiempo a ver si nos seguimos animando. Pues he hecho un poquitín de y así os digo, solo jamaicano nos sonríe. ...durante este otoño... ...que seáis felices... ...es un hombre respetable... ...es un hombre muy formal... ...es un hombre que le gusta... ...la novena y pasifal... ...se le estima se le quiere bien... ...y se busca su honestad... ...es un bonachón... Yi no es panfarrón, sueña solamente que la paz. Pero a veces este se cansa de ser así y cambiar. Como <muchas> es respetable así, la ciudad no le perdona que se Quiere bien y se busca su amistad. Es un buen y no es bandolón. Sueña solamente que es el Nobel de la Paz. Pero a veces este hombre se cansa de ser así y quiere cambiar. Como parte de una liga con servicio del alcohol y los padres de familia. Se le sirvean para el go, se le estima, se le quiere bien y se busca su amistad. Es un y no es Sueña solamente que es el Nobel de la Paz, Pero a veces este hombre se cansa de ser así y quiere cambiar. Bazen este ömürse kanserdeser Asi, iki